Para que entendamos que estamos en la tierra, que somos humanos, que tenemos cuerpo. Me doy a entender de otro modo. Cuando usted es revelado en la luz a través de Jesús a m a s í a cuando es, usted acepta a Jesucristo en su corazón, Su vida empieza a ser luz y usted se siente que está en un nivel santo, porque el Eterno lo santifica. ¿Es correcto? ¿Sí? Bien. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando aceptamos ese mensaje, empieza un nuevo andar en nuestra vida y queremos conducirnos lo más recto posible. Porque el Eterno ha limpiado nuestra vida. O sea, ha puesto, o, o hemos entendido que espiritualmente hemos sido abiertos al mundo. Pero en el día 3, cuando Él separa los cielos de, la, de, la, de las aguas y separa los mares de la tierra. Nos damos a entender que aún somos propensos a caer en errores. Que nosotros, corpóreamente, somos débiles ante muchas situaciones y que nuestra vida se separa entre lo espiritual y lo corporal. Hay una separación entre lo espiritual y lo corporal. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? La tierra produjo vegetación, semillas y árboles. Nosotros, con nuestros actos, producimos también semillas y árboles. Sea para bien o sea para mal. Pero nuestra parte corpórea, con nuestros actos, produce cosas para bien o para mal. El cuarto día el Eterno hizo las lumbreras, o sea, hizo el tiempo. Y este es un punto en el cual me quiero detener un poco. Que a veces cuando tenemos o, hemos, o nos hemos adueñado de la salvación que nos ha dado el Eterno a través de Jesús a Masías, de Jesucristo, Y cuando digo Jesucristo, por favor los Moiseses no se me vayan a poner b r a v o Pero también le estoy hablando a las personas que nos visitan que manejan este lenguaje. Cuando hemos entrado dentro de, de los caminos del Eterno, cuando hemos sido iluminados, cuando hemos sido separados entre la luz y las tinieblas, Donde hemos sido separados también en entender que hay una parte espiritual y hay una parte corpórea, el Eterno nos da algo para poder ser parte de la creación y su trabajo en nosotros, que se llama tiempo. Y cuando digo que me detengo un poco ahí, es porque justamente ese tiempo. Es el que nosotros muchas veces no observamos. Porque o nos desesperamos, tomamos decisiones apresuradas y no entendemos el tiempo del cual el Eterno quiere tratar con nuestra vida. El hombre siempre ha tratado de cambiar los tiempos que ha querido el Eterno tratar con el hombre. El Eterno le da un tiempo para hacer las cosas, le da un tiempo para celebrar las cosas, y el hombre ha t a r j i v e r s a d o ese mensaje y lo quiere hacer a su manera. Y por eso es que el Eterno nos da el tiempo, nos da las lumbreras como un mapa del tiempo. Sin embargo, nos da las lumbreras para entender los tiempos, y sin embargo, el hombre adora las lumbreras, como lo es el horóscopo y tantas cosas, señales del, de los cielos. ¿Eso está allí? Claro que está a l l í El Eterno lo creó, lo creó con un propósito, pero que haya sido t a r j i v e r s a d o es otra cosa. Porque las, las, las estrellas. Y los tiempos, las estaciones, es un mapa para entender lo que el Eterno quiere en nuestras vidas y los tiempos del Eterno en nuestras vidas. Ahora, si el Eterno ha permitido que el hombre quiera、eh, cambiar los tiempos o las señales y adorarlas incluso, Es porque Él tiene un secreto de los tiempos para nuestras vidas. El hombre ha paganizado lo que el Eterno creó. Y el Eterno quiere poner orden para separar lo pagano de lo que Él quiere para Él, lo espiritual. ¿Me voy a entender? ¿Sí? v a m o s adentrándonos, vamos. Empezando a profundizar. El día quinto, el Eterno creó a los peces de las aguas y los bendijo para que se fructificasen y multiplicasen, tanto los peces del mar como los peces del mar. Como las aves de los cielos en la tierra. El día sexto, que es, creo yo, que la, la, prácticamente la anticipo a la corona de la creación, creó todos los animales y que produzca la tierra, y creó al hombre y la mujer para enseñorear. A toda la creación y los bendijo para que fructificasen y se multiplicasen y también para que disfrutaran de toda la creación que el Eterno hizo. El séptimo día, el Eterno acabó toda la obra y bendijo el séptimo día, y no solamente lo bendijo. Sino que lo santificó. Cuando decimos que el Eterno bendijo, y en el judaísmo es tan importante bendecir por todo lo que tenemos, entonces empezamos a entender. Cuando el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí viene el tema central de la enseñanza, ya con esta introducción. ¿Qué es a imagen y semejanza? ¿Qué es lo que el Eterno En su creación hizo, y qué es lo que el hombre con la doctrina ha t a r j i v e r s a d o a través de los años. Nos dice en Shemot que Moishe le habla al pueblo y le dice que el eterno no tiene forma, que no tiene f o Imagen. Por eso en Shemó nos dice: No te harás imagen ni de lo que está arriba en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. ¿Están conmigo? Sí.、Okay. Sin embargo, también en Shemó podemos conseguir que el Eterno sacó con mano fuerte y brazo extendido. Al pueblo de Israel. Nos dice Tejilín que él nos observa con sus ojos. Entonces, ¿tiene imagen o no tiene imagen? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la doctrina ha enseñado que ahí estaba la presencia de el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos han enseñado una doctrina llamada la Trinidad. Todo el eterno lo crea. Él es el creador de todo. Él es el creador de los cielos y la tierra. Podemos tal vez entender lo que es eso. Nuestra mente pita y humana reduce al eterno para que pueda caber en nuestros pensamientos. Y nos imaginamos a un ser con brazos, cara, rostro, cuerpo, dominando todas las esferas. Porque esa es nuestra mente finita. Varias veces he comentado aquí que la verdad es una sola y es la t o r á Pero la interpretación no podemos decir que es una verdad absoluta. Porque cuando nosotros decimos que una interpretación es la verdad absoluta, se vuelve un dogma y una doctrina. Y muchos creyentes han hecho de las interpretaciones un dogma y una doctrina. Y si no crees esa doctrina, entonces estás en falsedad. No estás en la verdad. La t o r á es eterna. Diga, la t o r á es eterna. Y cuando nosotros le damos una interpretación temporaria, temporal, Estamos dándole un tiempo finito a la t o r á Creamos una doctrina. Y el eterno no se mueve por doctrinas. Porque la verdad es eterna. Se produce, se reproduce, se reproduce. Y es eterna, es eterna. Las doctrinas pasan. Imagínense ustedes que vivieran en el siglo XII. En el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, época del oscurantismo, solamente se podía escuchar lo que decía ese t libro sagrado y solamente era en latín. Y lo que le enseñasen, eso era doctrina y eso era la verdad que estaba en ese momento. Pero no es la verdad absoluta. Cuando e l e t e r no decimos que crea, Él es el soberano de todo. Y Él crea absolutamente todo. Todo, diga todo. Todo Él lo crea. Absolutamente todo. Cuando decimos que Él crea, Él crea la d a v a r Él crea la palabra. Él crea a Mashiach. Amén. Cuando decimos que Él crea, Él crea también su Sheginah, su presencia, que muchos le llaman el Espíritu Santo. Y entonces ya lo toman como un ente y similar a Dios. Toman a Masía similar a Dios. Pero son creación del Eterno. Muchos, cuando dan la interpretación, se van al extremo de prácticamente quitarle toda el, todo el prestigio que se merece. La s h e g i n a del Eterno, mal llamada Espíritu Santo. Y también a Jesucristo, m a s h a s Al extremo de que si el judaísmo me dice y me habla sobre la unicidad del Eterno, que Él es uno y solamente uno. Y es indivisible. Porque lo que es divisible es la dogma y la doctrina griega. Que el gran Dios para, para, para la cultura griega era un perro o un lobo o un dragón de tres cabezas y que tres eran uno. Y esa doctrina ha permanecido durante siglos. Al igual que celebrar el domingo, entonces tocar ese t tema es estar en la oscuridad y en desorden. Y el Eterno quiere poner luz para separar las tinieblas de su luz. Así que vamos a tomarlo con ese. Con ese pensamiento, yo no vengo a cambiar ni doctrinas ni dogmas. Yo vengo a dar una interpretación, no diciendo que es la verdad absoluta, pero también es parte de la verdad. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la oportunidad de tener el albedrío propio y de escoger. Que es lo más cercano que el Eterno nos habla a nuestra vida. Amén. El Eterno es dador absoluto. Y el Eterno, por ser dador, necesita un recipiente para lo que Él da. Y por eso Él crea. Hace la creación para él poder dar absolutamente todo. Y es un tema muchas veces que no sabemos digerir. El hombre es creado a imagen y semejanza. Cuando dice, hagamos al hombre, según la tradición, Quiero decir que ya l e t e r n o había creado a los Malahín, a los ángeles. Y él estaba hablando ante su corte: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Cuando decimos imagen, podemos entonces dar a entender Que Masías ya estaba allí. El ser perfecto ya estaba allí. Y cuando crea al hombre, lo forma de la tierra de barro a imagen de Masías. Quiero que, que entendamos lo que, que les quiero tratar de explicar. De la perfección hace al hombre. De la perfección de lo creado por el eterno hace al hombre. Y le da una imagen de algo perfecto ya hecho como lo es Masía. Cuando dice semejanza Es porque le da los atributos que tiene el Eterno al hombre. Y esos atributos es la Shekinah, la presencia del Eterno. Que muchas veces o mayormente se le llama Espíritu Santo. Y Él le da soplo de vida. Él infunde aliento de vida, porque así es el Eterno. Él nos, da, Él nos da de su presencia, y toda la creación tiene parte de su presencia en ella, porque todo fue creado por Él. Y para que el hombre, la creación del sexto día, se enseñorease de todo lo que había hecho el Eterno con un propósito: de adorarle y exaltarle. La palabra del de Eterno contiene su neshama, su esencia. La parte más profunda del Eterno. Por eso es que nunca vamos a dejar, o nunca vamos a dejar de entenderla, de escudriñarla, de estudiarla y de introducirnos, profundizar de su palabra. Porque es el corazón del Eterno hecha palabra. Es su voluntad hecha palabra. Por eso es que para nuestro pueblo. Cuando paseamos la Torah es de gran regocijo, porque el Eterno está en medio de nosotros. La palabra Kadosh santa que está escrita en los rollos es parte de su esencia, de su corazón, en medio de nosotros. Y por eso es de tanto regocijo para nuestras vidas. Entonces, el Eterno. En toda la creación pone de su esencia de Suneshamá en toda, absolutamente toda la creación. Entonces, cuando dice a imagen y semejanza, es porque ya lo perfecto había sido creado y lo perfecto es Mashiach, porque Mashiach siempre estuvo desde el principio. Porque es la creación perfecta. Pero la doctrina y el dogma nos dice que cuando hablamos de m a c í a s del Mesías, del Salvador, inmediatamente tenemos un n o m b r e con figura, con piernas, ya en nuestra mente concebido. Lo que estábamos hablando en la charla de, de la vigilia. Que nosotros pensamos que Jesucristo simplemente fue un hombre. Pero cuando lo vemos en la perspectiva hebrea, es el m a s í a c el ser perfecto del cual hace perfecto al hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Mashiach. Pero el hombre, por andar por sus propios caminos, pecó. Y por ese pecado entró la muerte a todo el resto de la humanidad. Y entonces, si por uno entró el pecado, por uno tenía que venir la salvación perfecta, que es Yeshua h a m a s í a s El perfecto. El m a s í a s verdadero. El que estuvo desde un principio de la creación. Este tema muchas veces crea controversia porque entonces empiezan los dogmas y la doctrina a tambalearse. ¿Mmm? Empieza a tambalear lo que por tantos años hemos creído. ¿M? ¿Mm? Y no es un tema fácil de digerir, para nada. Para nada. La unicidad del Eterno Es lo que más se cree en el judaísmo. Cuando nosotros decimos el Shema Israel, Adonai Eloheim, Adonai Echad, el Señor nuestro Elohim es uno. Y en todas las enseñanzas de Rab, Saúl, habla siempre de la unicidad del Eterno. Y cuando se refiere a Yeshua, a Jamashía, siempre dándole la gloria al Padre. Pero el hombre, siempre con sus ojos de la idolatría, lo que crea el Eterno, lo quiere adorar. Creó el Sol, y hay generaciones que han adorado el Sol. Creó la luna, las estrellas y hay generaciones que han adorado la luna y las estrellas. Creó a los animales y hay generaciones que han adorado a los animales. Creó a los ángeles y hay generaciones que han adorado a los ángeles, tanto los que están arriba como los caídos. El gran problema del hombre es la idolatría. Y que eso que es creado por el Eterno, queramos adorar eso en vez de adorar al Eterno. Eso siempre ha estado allí, desde la misma creación. Cuando la t o r á nos habla del contrario, De Lucifer, h a z a t á n el que estuvo en las huestes celestes y era el director de toda la adoración del Eterno, él quiso adoración para sí mismo, que lo adoraran a él. ¿Mm? Y ustedes se pueden dar cuenta Que el gran problema del hombre es que siempre ha desviado su adoración y no adora al único y verdadero eterno, sino a lo que él ha creado. Entonces el eterno crea a m a s í a s el eterno crea su s h e j i n a Y el hombre, en vez de adorar al Eterno, adora solamente a un propósito que fue Mashiach y adora al propósito de su Sheginah. Cuando entramos en este conocimiento, entonces decimos: ¿Y qué he adorado yo durante tantos años? ¿Ah? h ¿Qué he adorado yo durante tantos años? Pues si el Eterno lo permitió, Él conoce la voluntad de tu corazón y que lo buscas verdaderamente y te trae al camino verdadero y a la luz verdadera. Entonces él trae luz para separar las tinieblas de tu vida. Esto no es una doctrina, esto no es un dogma, esto es enseñanza de generaciones y generaciones de nuestros antepasados y de nuestro pueblo que ha estado escondido a la luz de la v a De las naciones, nosotros entendemos que ese m a s h i a es Yeshua, y entonces se critica a nuestro pueblo de Israel porque dicen: Mira, jaja, no reconocen a Yeshua que es el verdadero m a s h i a Pero los que sí tienen a Yeshua como Mashiach. No lo reconocen ni le dan la gloria como el verdadero m a s í a s Cuando digo m a s í a s es la salvación, el enviado del Eterno. ¿Y acaso adoraremos al enviado o adoraremos al Eterno? Porque cuando vemos la vida de Yeshua a Machía, s Él siempre le daba la gloria a su Padre que está en los cielos. Y él siempre decía que sus enseñanzas y que él había sido enviado por su Padre en los cielos. Y que su Padre en los cielos merecía toda la honra y toda la gloria. y e s h u a j a m a s h a siempre habló de la unicidad del Eterno. ¿Y quiénes somos nosotros para decir entonces lo contrario? ¿En qué momento se cuela ese dogma y esa doctrina que hace que nos alejemos del verdadero propósito de adorar al único y verdadero Creador de los cielos y la tierra? Siempre que ha venido una palabra profética, una palabra de cambio en las estructuras de las doctrinas y los dogmas, ha sido perseguida, ha sido mutilada y ha sido hasta asesinada. A los que les gusta la historia siempre ha pasado eso. Pasó en los tiempos de los Tanidín, de Yeshua. Estaban prácticamente confrontando a un imperio que dominaba a Israel diciendo que había un rey verdadero, un enviado, un m a s í a Iba a dominar totalmente el mundo. Y eso para los imperios reinantes era un gran peligro. Y querían destruir donde venía esa palabra. Y venían las persecuciones. Cuando el Eterno nos da su palabra. Cuando el Eterno bendice el Shabbat. Cuando el Eterno nos da su salvación verdadera, que es Jesús a m a s h i a c u a n d o el Eterno nos da su s h e g i n a que es su presencia poderosa en nuestras vidas, es parte del plan creador del Eterno. Pero nosotros con nuestra mente de idolatría, entonces empezamos a adorar lo que el Eterno creó para nuestro bien. El único que merece toda alabanza y toda adoración es el Padre de los cielos, el Creador de los cielos y la tierra, el único, el verdadero, la unicidad. Adonai Eloheimu, Adonai e h a t Y lo dijo Yeshua h a m a s h i a c Él citó el Shema. Y él dijo al único que hay que adorar es al Padre, al único, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dijo por Machía, por Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar eso? ¿En qué parte de la historia se cambió eso entonces? Porque entonces empezamos a leer el Rijadashá con un principio judío. Y poco a poco vamos viendo cómo se va t a r j i v e r s a n d o la interpretación y la verdadera enseñanza de que hay un solo Elohim. Y empezamos a cambiar nuestra vista en forma idolátrica. En forma de idolatría. Y entonces lo que creó el Eterno para nuestro beneficio, para nuestra salvación, lo empezamos a adorar. Y el único que merece toda exaltación y toda adoración es Tuavino Hashamain, nuestro Padre que está en los cielos. j e s ú u a Jamasía, cuando da la interpretación, dice: Ya no somos siervos, somos hijos del Dios Altísimo. Y en j e s ú u a Jamasía somos coherederos. ¿Dónde se metió la idolatría? ¿Dónde se metió ese dogma? ¿Dónde se metió esa doctrina que prácticamente pisotea al judaísmo? ¿Hasta cuándo vamos a caminar en la idolatría? El Eterno quiere separar la luz de las tinieblas. Y Él quiere descontaminar nuestra vida. Él quiere sacarnos de la idolatría. A veces decimos, oye, el, el, el pueblo de Israel fue sacado de Misraim, de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido del Todopoderoso, para sacarlo de esclavitud, de la idolatría. ¿Y nosotros dónde quedamos entonces? ¿Dónde quedamos entonces? Pues el Eterno nos ha escogido también para sacarnos de la idolatría. Para sacarnos de ese camino de esclavitud y llevarnos a la luz verdadera en libertad. Que es la t o r á que es su voluntad, la cual nos santifica a cada uno de nosotros. Entonces, no podemos seguir caminando en esa idolatría. Si el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años por su dureza de servir, por su arrogancia, por su idolatría y por su corazón idólatra, y el Eterno los、no、tuvo 40 años para limpiar a la próxima generación de la idolatría y poder conquistar la tierra prometida. No crea que cuando usted entra dentro de los caminos de las raíces hebreas o dentro de la, de la enseñanza judía de nuestros sabios de bendita memoria, usted va a cambiar o vamos a cambiar de un día para otro, porque no es así. Porque arrastramos todas nuestras generaciones pasadas de idolatría y paganismo sobre nuestras espaldas. Pero b a r u r o s e n hemos sido escogidos para quitar esa maldición de nuestra vida y las próximas generaciones estén caminando dentro de la Torah.、Amén. Y entonces si nuestra vida está, en, se cierne sobre las tinieblas, el Eterno vino a poner luz. ¿Y qué es esa luz? Pues la presencia de Masía está en toda la creación. Porque Masía es la Dabar, es la palabra que produce creación, es la palabra que produce en lo físico. Y cuando el hombre fue creado, fue creado en lo físico, porque en lo espiritual estaba perfecto Masía. Y entonces así podemos entender un poco la presencia, demasiado creación del Eterno. El hombre fue formado de la tierra, fue formado de la tierra, de la tierra misma, a imagen y semejanza del Eterno, del Eterno lo creó. Y el Eterno le dio sus cualidades, su esencia, su esencia. Y le dio soplo de vida y el hombre fue creado. Y para muchos entonces, que Yeshua HaMashiach, siendo encarnado, tenía que nacer de s e m e n y el hombro tanto de Miriam como de Joseph. ¿Y dónde está el poder del Eterno entonces? Ah, h Si el Eterno c r e a al hombre, a Adán, de la tierra y le da vida, él engendra a Yeshua, Hamasías, el Ben Elohim, dentro de Miriam, y lo forma, lo crea de él. Y entonces nosotros como humanos, con doctrinas y dogmas, muchas veces decimos no. Este Yeshua, Hamasías, Ben Yosef, tiene que haber nacido de Yosef y de Miriam. Y entonces, ¿dónde está el poder del Eterno? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para el Eterno. Si nos vamos a Tejilí, capítulo 2, nos muestra esta gran verdad. Dice Tejilí, capítulo 2, versículo 10, eh, eh, 6, dice. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo promulgaré el decreto. El Eterno me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso nos confirma de que el Eterno ha engendrado y ha creado. A m a c h a s Yeshua. Entonces, nosotros debemos entender lo que es la unicidad del Eterno. El Eterno es uno y Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Si Él crea a m a s h í a s Yeshua lo engendra para ser rey sobre toda la tierra, es porque es el ser perfecto que va a reinar sobre todos nosotros. Esa es la esencia de m a s h í a s dentro de la tradición. Entonces. Nos preguntamos, ¿realmente el judaísmo está lejos de la salvación? No. Porque el judaísmo siempre ha creído en m a s í a Siempre. Solamente que para el mundo fue dado un nombre, Yeshua, y fue hecho físico. Con el Mashiach sufriente, que es donde no se ha podido entender el mensaje. Después de estos concilios de Nicea, entonces se quiso mostrar este Mashiach e imponer este Mashiach a nuestro pueblo. De una forma en que si no lo aceptabas, morías. Pero lo querían y lo han tratado de enseñar de una forma de idolatría. Y entonces en el judaísmo se cree en la unicidad completamente del Eterno. ¿Y cómo tú vas a decir entonces que el supuesto m a s h i a merece más gloria que el Padre? No puede ser. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Pero cuando nosotros que hemos recibido el mensaje de Jesucristo y Yeshua d Hamashiach, y lo hemos sentido, porque hoy estamos aquí porque lo hemos sentido. Amén. Porque ha sido el camino por el cual el Eterno nos ha traído aquí. Por eso es que muchas veces Raf s h a u l Imagínense, ya empezando en esa época, le decía por lo menos a los Gálatas, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos alejó de la verdadera enseñanza? ¿Ah? Que ustedes han entrado a través de j e s ú s a a m a s í a s y después lo quieren negar. Nosotros no podemos negar que estamos aquí por Yeshua HaMashiach. De una forma u otra, el Eterno tiene cientos de caminos. Y sus caminos son más altos que los nuestros. Y no podemos decir entonces que el Eterno actúa solo de una forma. Él actúa de la forma que Él quiera. Nosotros simplemente la aceptamos y le damos gloria a Él. Y esa es la forma en que nosotros lo adoramos. Cuando nosotros aceptamos el momento y lo que nos está ocurriendo y lo que nos está aconteciendo en la vida de cada uno, cuando aceptamos lo que nos está pasando, sea bueno o sea malo, estamos adorando al Eterno porque estamos aceptando su voluntad en nuestras vidas. Pero cuando nosotros, cuando nosotros nos quejamos de lo que nos está pasando, simplemente no estamos aceptando la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Y el Eterno quiere un corazón totalmente agradecido. Y ese debe ser nuestro andar diario. Agradecer al Eterno en todo tiempo. Eso lo dicen los pejilín y los dicen los proverbios. Y también nos dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Entonces la presencia de m a c í a está en toda la creación. Porque es la Dabar, la palabra que produce y que crea. Y el Eterno nos ha dado de su esencia en nuestra vida. Porque cuando usted bendice los alimentos, porque cuando usted bendice el día, usted está siendo semejante, semejante al Eterno. Y cada vez que usted bendice, crea, santifica al Eterno para usted ser santificado, Usted está hablando de Machia. Cada vez que santificamos los alimentos o cada cosa que hacemos en nuestra vida, estamos pronunciando a Machia. Ladabar. Y el poder. Que mueve todo eso es la s e g i n á del Eterno. ¿Cómo me explico? Cuando nosotros en nuestro conocimiento vamos a bendecir, ya lo estamos haciendo en el mundo físico. Al pronunciar las palabras, nosotros estamos activando el mundo físico. De algo que ya estaba en lo espiritual. ¿Están conmigo? Y cuando nosotros pronunciamos la palabra, hablamos en Masía, s en nombre de Masía, s y la s e c i n á del Eterno se mueve sobre las aguas y crea. Porque lo que crea es la voluntad del Eterno, sea para bien o sea para mal, porque está dentro de los planes de Él. Por eso, cuando Él habla al hombre, o habla a la, a la corte que lo rodea, y dice, ¿y ahora qué haremos con el hombre? Porque ahora sabe lo que es el bien y el mal. Cuidado si come del árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah. Es Jain. Es un árbol de vida cada vez que la sacamos. Es un árbol de vida. ¿Por qué? Porque en ellas hay palabras de vida eterna. Podemos entender todas las enseñanzas de Masías Yesua cuando habla de que la t o r á es el secreto de la vida eterna. Pero el dogma y la doctrina nos ha enseñado que es Jesucristo el que da la vida eterna. Es la palabra, la dabar del eterno, lo que produce vida eterna en nuestras vidas. Y simplemente la d a v a r del Eterno tomó forma de hombre para estar en medio de nosotros y ser perfeccionado para que nosotros podamos tener la salvación juntamente con Él. Porque si por uno que fue Adán entró el en pecado en toda la humanidad, por uno tenía que ser perfeccionada la salvación para toda la humanidad. Y es a través de Yeshua a Masía la d a v a r hecha corpórea. La s é e c i n a el Espíritu del Eterno, la presencia del Eterno, produce poder. Se lo explico de otra manera. El Eterno escoge al pueblo de Israel, lo lleva al desierto, y en el desierto le da a m a s í a c Cuando hablo de m a s í a m a s í a es la salvación. El enviado, lo enviado del Eterno. ¿Es correcto? Rabino, estoy correcto. Es el, el enviado, lo enviado del Eterno, la salvación del Eterno. m a s í a el coronado. Coronado. Escuchen todas las palabras que ya he dicho. Enviado, coronado. ¿Ah? Cuando el pueblo de Israel está frente al monte de Israel, De Sinai, le es entregada la Torah, le es entregada la Dabar, le es e n t r e g a d o Mashiach, la salvación del Eterno, la voluntad del Eterno. ¿Por qué ustedes creen que nosotros coronamos la Torah? ¿Por qué ustedes creen que Mashiach será coronado? Porque ustedes creen que él es rey, porque es la d a v a r del eterno hecha carne. Nada puede contradecir la Torah, absolutamente nada. Y entonces, cuando nosotros paseamos la Torah y vamos detrás de la Torah, es como ir detrás de Mashiach. El perfecto, porque la Torah es perfecta. Y muchas veces, para los que nos visitan, decimos, nosotros no adoramos lo físico de la Torah. Adoramos en la palabra santa que está escrita. Nosotros no adoramos en lo físico a Yeshua a Masías. Adoramos el propósito del Eterno en Yeshua a Masías en nuestra vida. Entonces debemos sacarnos ese cassette para los de viejas escuelas, el CD para los que son de un poquito más para allá, disco duro para otro y pendrive para otro. Debemos sacar eso de nuestras vidas, ese t dogma, esa doctrina de idolatría. Porque si el eterno. Que yo creo que un 95% de las personas que están hoy aquí les dio la palabra de decir, celebra Shabbat. Y muchos de los que están aquí, fue porque el Eterno les reveló en un momento: tienes que celebrar Shabbat. Y tienes que guardar Shabbat. Bueno, eso es el inicio. Mire, cuando el Eterno nos dice que Él descansó. Y santificó el Shabbat cuando te dio ese mensaje a ti es porque santificó tu vida. Y cuando santificó tu vida, entonces tú estás pasando el umbral de la revelación del Eterno en tu vida. Entonces cuando Él separa los seis días de trabajo y santifica, Él te separa y te dice eres injertado en Israel, mi pueblo separado, mi pueblo el cual aparté, mi pueblo de sacerdocio, mi pueblo de r e y e s Mm, y ahora eres parte de Él. Entonces el Eterno te da una revelación y te dice: Ya no puedes estar ligado, ya no puedes estar mezclado. Yo te separo para que seas caduco, para que seas santo. Y todo lo que es idolatría y paganismo tiene que salir de tu vida. Eso es judaísmo. Esto no es una nueva doctrina. Simplemente que arrastramos generaciones y generaciones de idolatría y paganismo en nuestra vida, de pensamiento greco-romano en nuestra mente. El pensamiento griego-romano es un pensamiento totalmente lineal, A, B. Un pensamiento que tiene principio y un pensamiento que tiene fin para el judaísmo, no para el judaísmo, el pensamiento es circular, así como la Torah que la leemos de un principio y terminamos y volvemos a empezar, y terminamos y volvemos a empezar, y terminamos y volvemos a empezar. El pensamiento judío nos enseña. Que el Eterno va transformando nuestras vidas según vamos caminando en la t o r á Y la t o r á es totalmente circular. Durante un año nosotros vemos toda la t o r á y al próximo año volvemos a leer toda la t o r á nuevamente. Y cada para allá nos enseña algo nuevo y nos va adentrando. Miren, cuando nosotros empezamos a celebrar Shabbat, pasamos a el umbral, empezamos a ser santificados, empezamos en camino de dejar el paganismo. Cuando nosotros nos empezamos a entrar dentro de la Torah con la perspectiva hebrea, el Eterno, a través de Yeshua m a s h a que es la palabra viva, Que nos limpia de todo pecado, nos va limpiando de toda impureza, nos va apartando de todo paganismo y de toda idolatría. Y nos empieza a enseñar que hay uno solo, Adonai Eloheino, Adonai Ejat. En uno creemos. En uno somos juntamente con Él, en uno solo, a través, obviamente, de la Dabar la palabra de m a s í a que siempre ha estado desde el principio de la creación. Dice la palabra. Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y la c e j i n á del Eterno se cernía sobre la faz de las aguas. La c e j i n á la presencia del Eterno siempre va a estar c i i é n d o s e sobre nuestras vidas. Siempre va a estar allí. Pero cuando el Eterno da la palabra, da magia, entonces la s e j i n a produce poder. Cuando nosotros、eh, vemos en y o h a n a n cuando Yeshua le habla a la mujer samaritana, que ya lo hemos dicho muchas veces, que ella discutía que ellos adoran e l esposo de Jacob. Y Yeshua le dice, pero nosotros adoramos donde se tiene que adorar, que es en Jerusalén, en Jerusalén. ¿Mm? Pero Yeshua también le dice que habrá un momento en que ni aquí en este pozo, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Él quiere que nosotros adoremos al Eterno, no que adoremos al Espíritu y que adoremos a la Verdad, sino que le adoremos a Él en Espíritu y en Verdad. Que la adoremos a través de la Torah y de su Sejiná, de su presencia, porque el propósito del Eterno siempre ha estado en poner su presencia en medio de su pueblo. Y cuando su presencia está en medio de su pueblo, produce poder. Es un pueblo poderoso. Nadie podía vencer a Israel cuando la presencia del Eterno estaba en el Mishkán, en medio de Israel, de la congregación. Entonces, cuando usted tiene la davar suajamasía la que un es palabra verdadera del Eterno y la s h e g i n a la presencia de Él, la r u a j a k o de s h entonces el poder se activa en su vida. El poder creador del Eterno se activa en su vida porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Y entonces nuestras palabras pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Y no los dice, dice la palabra que cuidado con lo que tú digas porque puede ser de bendición o puede ser de maldición porque tenemos el poder creador en nuestros labios. Porque tenemos la palabra para pronunciar a Mashiach. Y cuando nosotros pronunciamos la palabra de Mashiach, la Shekinah del Eterno se mueve sobre la s f a s e s de las aguas y crea. Cuando el Eterno toma. A la tierra vacía y desordenada la ordena. El Eterno nos da esta nueva oportunidad para tomar nuestra vida y ordenarla. El pensamiento judío no es lineal como el pensamiento griego y romano. El pensamiento judío No es, es, circular y nos dice siempre el eterno te va a dar una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Por eso es que en la tradición decimos el modéaní. Y cuando nosotros nos levantamos y empezamos a hacer nuestras tefilot, nosotros le damos gracias al Eterno por darnos un nuevo día y una nueva oportunidad para poder hacer las cosas bien. Cuando termina un día y nos ponemos en la presencia del Eterno y el Eterno nos dice, epa, ¿qué pasó aquí? Y nos podemos sentir mal en su momento. Pero cuando despertamos al día siguiente y le damos gracias al Eterno, porque nos regresó nuevamente la Neshama, nos regresó nuevamente el Espíritu a nuestra vida, entonces nosotros podemos activar y podemos bendecir nuevamente todo y podemos hacer todo de nuevo. Para bendecir al Eterno. Cuando se entra al camino del judaísmo, bajo la luz y la perspectiva en Yeshua, la alabar, la palabra verdadera, la salvación verdadera, es un largo camino y no es fácil. Porque es una lucha constante contra el y e s e h a r á contra esa tendencia al mal. Que prácticamente la heredamos de Adán. Pero a través de la Torah podemos vencer las tentaciones. Jesús fue llevado al desierto y él lo que hizo fue pronunciar la Torah. Él no dijo palabras de sí mismo, él dijo las palabras de su padre. Él pronunció palabra de su Padre, porque Él es la davar del Padre. Él nos muestra el secreto de tener una verdadera comunión con el Padre, buscándolo siempre en oración, en tefilot, para acercarnos a su presencia y p u e d a activarse el poder en nuestras vidas. ¿Y cuál poder está hablando? Oye, en, el, en nuestra tradición, en el judaísmo, mal llamado por muchos mesiánicos como enseñanzas de hombre, s es porque quieren entrar dentro de las raíces hebreas, se dicen mesiánicos y aún arrastran toda la idolatría, el paganismo, doctrinas y dogmas de la iglesia cristiana. Y cuando el Eterno te quiere separar, él te quiere apartar de todo eso y llevarte a la luz verdadera. Para culminar, la parashá de hoy, nos muestra en los profetas. Busquen en su Torah, en su Tanaj, Isaías, Capítulo 42. Yo al, al estudiar esta para s h a durante estas semanas, pues ya tengo varios, varias semanas estudiando esta para s h a porque es muy importante, es el inicio n o ciclo de la Torah. Y Baruch Hashem, porque. Cada vez hay algo nuevo para aprender. El Eterno nos va llevando de un nivel a otro. Y usted tiene que estar alegre. Porque la enseñanza que tiene hoy es diferente a hace un año. Y el Eterno lo quiere llevar y subir de nivel. Cuando hablamos de Berechit, en todo Berechit, específicamente Berechit, es más fuerte. El mensaje de m a s í a s m a s í i a c h está presente porque es la d a v a r del Eterno. Y en la tradición, los profetas hablan justamente de este capítulo. Porque en el judaísmo se cree plenamente en m a s í a s Entonces no podemos señalar ni acusar. Porque creemos que es Jesucristo, tienen que entender que es Jesucristo, que es un Jesucristo pagano, un Jesucristo de idolatría. Hay que mostrar a Machías de la perspectiva de la Torah. Y nosotros no estamos llamados para hacer luz dentro del judaísmo. Nosotros estamos llamados para hacer luz en las naciones. Porque cuando hemos sido injertados dentro de Israel, la Torah nos dice que el pueblo de Israel entrará en celo, porque el puesto o el lugar que le correspondía hacer a ellos lo van a hacer otros. Pero muchos han entendido que es la iglesia lo que lo va a hacer, y no es la iglesia, es los que han sido injertados dentro de Israel con un lenguaje de Israel, con un lenguaje del Eterno Santo Kadosh. Dice, Yessayahu 42, He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido y a quien se complace mi alma, he puesto mi s e g i n á mi presencia sobre él y él traerá justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni lo hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad, Emet. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y en sus enseñanzas e s p e r a n z a r á n las costas. Así dice el Eterno, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita, y el Espíritu a los que caminan por ella. Yo el Eterno te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te pondré por alianza del pueblo y por luz De los gentiles para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la s casa s de prisión a los que moran en tinieblas. Yo el eterno, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie ni mi alabanza a los ídolos. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las hago saber. Del 43, 1 al 10. Y dice, Y ahora, Jacob, así dice el Eterno, el que te creó, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama adherá en ti. Porque yo, el eterno, tú, Elohim, el santo Israel, yo soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a c u s i a Seba a cambio de ti, porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado, porque yo te amo, daré hombres por ti y naciones por tu vida, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu simiente y del occidente te recogeré, diré al norte de acá y al sur no retengas, t r a e r A mis hijos desde lejos Y a mis hijas desde los cuatro confines de la tierra A todos los llamados en mi nombre A los que para gloria mía Creé A los que hice y formé Comparezca el pueblo ciego que tiene ojos Los sordos que tienen oídos Congréguense a una las naciones Y júntense todos los pueblos ¿Quién de ellos hay que no anuncie esto? Que nos haga oír las cosas primeras Preséntense testigos para ganar su causa y que se oiga y se diga: Es verdad, vosotros sois mis testigos, dice el Eterno. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí fue formado Elohim alguno, nadie fue formado ni existirá después de mí. Yo soy, yo soy el Eterno, y fuera de mí no hay nadie quien salve. Yo predije y yo salvé. Yo os he hecho saber y no ha habido Dios extraño entre vosotros. Por tanto, vosotros sois mis testigos, dice el Eterno. Yo soy el Eterno. Si antes que hubiera día, yo soy. Y no hay nadie que pueda librar de mí la mano. Yo lo hago. ¿Quién lo podrá deshacer? Así dice el Eterno, vuestro redentor, el Santo de Israel. El sofá, el sofá de redención está sonando y viene sonando para restaurar la casa de Israel. Nos dice la Torah que de los cuatro confines de la tierra y a través de y e s ú s a Jamasía todos serán llamados a una voz. Diez hombres tomarán los tizilos de un judío. Diez naciones, diez significa naciones. Todas las naciones se asirán de los tzitzit, de las promesas de la t o r á de los mandamientos, para poder acercarse al Eterno, a través de Yeshua h a m a s í a c la verdad, el Ejad en el Eterno. Entonces, quitemos. La doctrina y el dogma trinitario de nuestras vidas y creamos que hay un solo Elohim, que Él creó los cielos y la tierra y Él creó absolutamente todo. Él creó l a d a b a r y su presencia que nos hace y nos acerca a Él. Él no comparte la gloria con nadie. Él es el único y verdadero, el Dios de Israel. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Gracias, Eterno, por tu s h e g i n a en medio de este lugar. Gracias, Eterno, porque puedo sentir tu presencia en medio de este lugar, Padre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos f i l o s y que puede llegar hasta lo más profundo de nuestra Neshama. Gracias, Eterno, por tus r e v e l a c i o n e s Gracias porque tú nos has rescatado con mano fuerte y brazo extendido y nos sacas de la idolatría y del paganismo. Que cada día podamos adorarte y exaltarte a ti. Gracias por tu salvación verdadera en Yeshua h a m a s h i a Gracias porque tu palabra es salvación. Gracias porque tu palabra es verdad. Yo sé porque tu palabra es creación en nuestras vidas. Que siempre nosotros podamos extender nuestros brazos y nuestras manos para bendecir, para bendecir y para santificar en tu nombre. Que nuestros labios pronuncien Machiah. Que nuestros labios p r o n o c e n la salvación verdadera en ti, Padre Santo. Que nuestros labios p r o n o c e n tus bendiciones. Que nuestros labios p r o n o c e n tu verdadera palabra. Para que tu s e g i n a pueda tocar los corazones de las personas, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar, Padre Santo. Gracias porque tú nos has dado la verdad. Solo a través de m a s í a s Jesús es el único camino, la verdad y la vida. La Torah es el único camino, la verdad y la vida. Gracias eterno. Gracias por tu misericordia y por tu bondad en todo momento. Gracias por todo un largo camino para poder llegar hasta aquí hoy. Tú nos has guiado. Miramos al pasado y nos vemos hace 20, 30 años. Y nos vemos hoy y solo podemos decir gracias. Gracias porque nos has injertado dentro de tu promesa. Gracias porque nos has llevado a tu salvación verdadera. Gracias porque podemos entender tu lenguaje. Gracias porque podemos entender tu camino y tu propósito en nuestras vidas. Que en este nuevo ciclo de la t o r á Que podamos adentrarnos y profundizar en tus enseñanzas. Que podamos cumplir tus mandamientos. Que podamos ser formados en ti, Padre Santo. Y que con nuestro ejemplo podamos decir al resto del mundo: hay un solo Elohim, un solo Dios. Y hay un solo Israel, y en él somos uno, a través de Masiya Yeshua. Amén y Amén. s a l a g a salón para todos.